Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Lo vamos a hacer ahora en el capítulo 27 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos.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 Del lado occidental tendrá cortinas de c i n codos, u e n t a c sus columnas diez, con sus diez basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá c i n codos. u e n t a c Las cortinas a un lado de la entrada serán de q u i n codos, e c sus columnas tres, con sus tres basas, y al otro lado 15 codos de cortinas.